cantantes que han conectado en la música durante 200 años, durante estos 24 años y al parecer quieren <risa> regalo para ustedes eh un fragmento de la bomba, que es una ensalada de un compositor español, Modio Flecha. El Lindy-Bop es un villancico al Santiago de Casús. Estamos en Bilbao. <risa> Y esta obra ha significado muchísimo para la música a lo largo de todos estos años y vamos, ahora sí de verdad, a terminar el concierto.